para las 11 de la mañana, ya se está yendo sin querer la, la primera hora ¿sí? rapidísimo, en un enredando multitudinario ahora vamos a empezar a escuchar ¿no? cómo se van multiplicando las voces eh, y aquí estamos ya con la visita de Javier eh, Esponda Eh, ...laborante de la línea 60... Eh, ...quien vino a contarnos un poco... ...como contábamos al principio del programa... ...bueno, la situación de los trabajadores... ...y trabajadoras de la línea 60... ...y también un nuevo avance... ...el Ministerio en este caso de Transporte... ...sobre eh, sobre las líneas de colectivo... ...y las consecuencias en múltiples aspectos... ...primero te damos la bienvenida... ...Javier, ¿cómo Dale, estás? Gracias, buen día... Eh, ...bueno, primero la empresa presentó... ...un preventivo de crisis... ...en el Ministerio de... en Secretaría de, Tra, de Transporte... Eh, ...de ahí... Este, ...la empresa... ...le exige, o sea, le pide al gobierno... ...y el gobierno sacó de oficio una estraza... ...de este... Eh, ...de cambio de recorrido... ...serían este... No, ...no llegaría más, digamos... ...el servicio de Tigre a, a Barracas... ...quiere partir la línea... Eh, y eso es, eh, eh, quiere llegar a Barranca del Belgrano y los de barraca quieren llegar a San Isidro. Nosotros entendemos los trabajadores que es una estafa para, para el público usuario, para los pasajeros y a, a su vez este, nos perjudica a nosotros porque la empresa chicaría el parque automotor porque ya lo está pidiendo, de 342 unidades pide a 312, Y este se estarían afectando a las fuentes de trabajo, tanto como gomero, como los del taller, como los choferes. Entonces entendemos que, que es parte de la flexibilización laboral que, que, que está ejerciendo este gobierno, ¿no? La línea 60, bueno, estamos acá cerquita en, en FM La caterba somos eh, vecines porque están aquí en Barracas, en, en el puente, es una de las terminales, ¿no? Una de las puntas que sí. cuántas veces nos hemos cruzado en las históricas luchas que protagonizaron eh, los laburantes de, de la línea 60 y en este caso, bueno, una nueva eh, un nuevo avance. También tengo entendido que afecta, eh, quieren cerrar tres líneas de, de colectivo más, además de la reducción de los ramales... De la línea 60 hay eh, presuntamente tres líneas que, que querrían cerrar. La 112, 165 y 243. Sí, esa sería la Expreso Loma. En este caso ahora están en conflicto, están este ellos están haciendo la extensión de tarea. Eh, venían trabajando primero con 60 coches, después con 40, después terminamos trabajando con 18 y así no se puede trabajar porque el servicio es malísimo. Entonces ahora hay una puja de, de patrones ahí porque... Un sector de dota que también es de eh, nuestro patrones este y otro sector de creo que es la petropol y ahí se están disputando pero el que paga el que paga los platos rotos son los trabajadores porque no, no, no perciben su salario y no pueden dar el servicio y son afectados todos lo que toda la zona montegrande y bueno todo el recorrido de, del expreso loma no el público usuario ahí lo sufre mucho como lo vamos a empezar a sufrir nosotros en las 60 Por eso estamos este tratando de, de, de organizar a los este, a las asociaciones barriales a los al público usuario de que haga por ejemplo una denuncia eh, a donde salió el edicto en maipú acá en capital en secretaría de transporte y, y que haga la denuncia porque el, el 60 tiene que seguir de, de tigre a barraca no puede no puede faltar es un emblema la línea 60. así es y además estoy pensando en las y los usuarios porque imagínate si yo eh, antes tomaba eh, un 60 y llego de punta a punta ahora ten, para poder llegar hacia eh, a ese lugar voy a tener que tomar dos colectivos o tres colectivos en el marco que han habido un tarifazo brutal claro. es decir llueve sobre mojado y Eh, qué problema este no sí sí por eso nosotros también este decimos que es una estafa para, para los pasajeros porque el, los, los, los, los trabajadores el, el pasajero tendría que bajarse en barranca de belgrano y y, vol y, a, y volver a subir al, al, al 60 para viajar por ejemplo al congreso eh, lo cual eh, no tiene descuento en la misma línea este entonces obviamente si estaría pagando 50 pesos un pasaje, se hace dos pasajes, digamos. Es una locura. Y encima que va, va a volver a aumentar el boleto el mes que viene, supuestamente, dijo... Y ya eh, estamos pagando 20 el mínimo, sí, el mínimo. El mínimo. Sí, sí, sí. Así que... Como para recordarles también al, al público lo, lo que comentaban de, de la línea 60, eh, estos conflictos que se dan van dando hace varios meses con respecto a la 165... Eh, es, ¿Qué personas quedarían afectadas? Es lo que decía acá el compañero Desde Montegrande hasta 11 Son muchos kilómetros Y es mucha la gente que necesita ese servicio Porque obviamente entra por Capital por Pompeya Y recorre un montón de partidos Del conurbano y barrios de, de, de Capital El 112 parte de la Lanús El 112, sí, sí. Eh, Parte de la Lanús y llega hasta Villa Urquiza más o menos o sea que mucha la gente que toma estos todos estos transportes y obviamente la 60 que es la, la emblemática cualquier persona que viene que es turista si ve un colectivo que, que tenga que identificar como bueno seres es el 60 digamos. bueno Tiene, había, había un programa radial que se llamaba a donde no llega el 60 es decir era un, una cosa muy especial ahora te pregunto algo porque comentábamos que hay siempre tres patas en la complicidad cuando sí. se atenta contra los trabajadores. ¿Qué sucede con la Uta? ¿Qué bueno, es lo que está diciendo la Uta estas cuatro, tres líneas que se pueden cerrar y este negocio con la Bueno, ahí ahí es, es eh, como siempre nosotros venimos diciendo, el, el si bien nosotros también somos Uta, eh, la idea es que es también este tratar de de, de dar pelea en las elecciones y poder tener internas abiertas este ellos tienen un problema con, con dos sectores eh, en el sindicato y, y eso también perjudica a, a Expreso Lomas porque un sector tira para un lado otro sector tira para otro igual no, no dejan de, de, de lidiar y de estar con eh, perdón, no de lidiar sino de, de, de ponerse del lado de uno o de otro de, de algún otro patrón porque siempre es así eh, quien tenga comprador eh, la van a comprar pero están en eh, a mi entender están es, es, están muy complicados los, los muchachos del Expreso Loma porque este hay una puja muy, muy patronal y la están sufriendo por eso desde acá le mando un gran abrazo hemos ido a darle la solidaridad siempre estamos en contacto con ellos eh, con ellos hemos armado Interlínea y y la verdad que son unos muchachos muy luchadores que a la hora de reclamar si ustedes ven en las marchas que con el tarifazo que fuimos a marchar en contra de Macri, con el ajuste con, con la, la reforma laboral que quería implementar Macri nos, nos es, hicimos una marcha como en interlínea con la 165, la línea 60 y la camisa y varias, celeste la camisa celeste tal cual Así no que, bueno, un abrazo para los muchachos acá fuerza no aflojen y, y nos estaremos viendo pronto Y ahora con respecto al achicamiento que habría de choferes de choferes eh, gomeros y distintos distintas ramas digamos de, del transporte si se bajase a, a la cantidad de trabajadores por este por este negocio en las 60 se acercó a alguien de, de la conducción digamos es, eh, la no una? no no la verdad que ellos se manejan todos por lo que es este Ministerio de Trabajo este eh, lo que es este digamos las notas que hacen en transporte a nosotros lo único que nos pueden notificar es, mira, se va a ir a San Isidro eh, de Mago iban a ir a Barranca y nada más, y nosotros a eso nos ponemos porque entendemos que el fondo de eso es achicar personal porque es, en, en, en Barraca están saliendo alrededor de 75 colectivos a Tigre Eh, y somos 218 trabajadores, choferes, eh, eh, y, y quieren si le permiten el piso a San Isidro la empresa podría girar con 50 con 50 colectivos, esos 50 colectivos eh, es un promedio de 150 choferes entonces ahí estarían afectados 72 este choferes y si vos tenés menos colectivo vas a tener menos gomeros si y vos tenés menos colectivos... vas a tener menos gente para lavar los colectivos. Si hay seis de la 6 choferes, 6 personas lavando los colectivos, 70, 80, teniendo 50 con Doyle alcanza, uno a la mañana y uno a la noche ya está. Eso es lo que entendemos nosotros, que y a, al haber puesto la este al ver puesto la empresa que puso un preventivo de crisis, lo entendemos como una extorsiona también al gobierno para decir o, o me das el preventivo de crisis o me dejas cambiar los recorridos de las 60. Que nosotros antes teníamos 26 ramales, después pasamos a tener eh, 19 ramales. Eh, y ahora quieren implementar 7 ramales. Entonces, es un... vienen en caída. Y vienen en caída. Un ajuste tremendo que también eso se va a ver reflejado no solo en, en muchísimos despidos, como vos decías, sino también en la precarización y explotación de los que quedan, porque que queda. eso es peores condiciones de laburo, Todo. es además de, de, de trabajadores y trabajadoras que vuelven a su casa o que van al trabajo, que viajan peor, que dura más tiempo, porque no sé bien, digamos, cómo está organizado el laburo, si es en horas o si es por recorrido y tantas es, vueltas, ¿no? Es por hora. Es por por hora. hora. Sí, sí, es por hora, pero es como decís vos, eh, es... es, es, es, es eh, Eh, digamos es como un preventivo de crisis escondido y, y nosotros entendemos que también preventivo de crisis y las 60 después de haberse llevado el subsidio que le daban y los colectivos no lo sacaban Y yo creo que es una risa como que le den un preventivo de crisis a Coca-Cola. Mundial, claro. mundial, y, y ellos tienen un preventivo de crisis. Bueno, ¿qué queda para nuestros hogares si ellos tienen un preventivo de crisis? Eso, ¿por qué no declaramos todos los hogares argentinos con preventivo de crisis? ¿No pagamos la deuda y se acabó? Claro. ¿No? Eso estaría, preventivo para nosotros. Sería buenísimo. Eh, te quería preguntar, Javier, eh, desde el punto de vista de, de, del pasaje, de, de quienes viajan todos los días allí, sabrán esta situación bueno nosotros estamos eh, organizándonos los trabajadores con también con este, el público usuario eh, estamos sacando volantes este, ya pegamos en, en los vidrios cuando suben y le hacemos este a los, a los a, le hacemos saber la situación que estamos padeciendo eh, y bueno que incluso nosotros ya hemos trabajado cuando tuvimos 42 días de conflicto, hemos trabajado con un pasuario, un, un volante que fue histórico que, eh, que, que decía en este en esta línea eh Gendarmería paga. Claro, y, y aparte este también nosotros hicimos el el no cobro de boleto y y, y Le manifestamos al, al usuario, si usted no está a gusto cómo viaja en el servicio de las 60 por el mal servicio, este no pague boleto. Y, y los invitamos a, a que viaje gratis, porque igual estaba asegurado. Eh, eso lo queremos dejar en claro, que en cualquier transporte, eh, una vez que un, un, un pasajero sube a un transporte público, pone un pie ya está asegurado, tenga o no tenga boleto. Es bueno ah, aclararlo se eso. Se cae un mito. Se cae un mito. Sí. Uh -huh es así no. es bueno acá, perdón sí sí si sí. se acuerdan la noche de los museos cuando Macri dijo que de las 19 horas hasta las 3 de la mañana los que van a la, al museo viajan gratis si sí. donde está el seguro claro. pero muy muy bien no, los compañeros se la saben si ¿no? si sí. sí, sí. No, y además está bueno también como estrategia, digamos, como, como modo de encarar, la de establecer una solidaridad de clase entre los laburantes van a trabajar, que a veces se genera, ¿no? Esto claro. de este eh, insultar al laburante que está arriba del colectivo como sí. si fuese la empresa quejándose porque viaja mal. Claro. Esto digo, es cotidiano y no solo en sí, el ambiente sí. de... Es que somos las caras visibles claro. Nosotros de la empresa sí. Pero bueno si venga Que venga el trabajador Y que nos insulte a nosotros Por lo menos a mí este, No me lo tomo personal claro. Porque es el enojo de, de ese trabajador Y porque entiendo de que cuando eh, Nosotros salimos a la calle Yo soy delegado de la línea 60 Y también manejo colectivo Tenemos que trabajar y manejar el colectivo porque si no nos cobramos, no como otros delegados de otras líneas que no laburan en el colectivo. A ver, ¿por qué no nos explicas un poquito más eso que es muy interesante para las amigas y oyentes? No, no ¿Los delegados de la 60 cumplen la de trabajo? Nosotros, los delegados de la 60, tenemos libreta de trabajo y tenemos que manejar el colectivo porque aparte es, es una cuestión de... Eh, eh, de, de dar este también la nota, es decir, somos delegados de, de hecho y por, por una cuestión de convicciones y también tenemos que padecer lo que padece nuestro compañero en la calle. Sufrir el tráfico, sufrir cuando llueve, cuando hace calor, si no tenemos aire, eh, eh, entenderlo al, al, al trabajador. Es más, yo entiendo que cuando nosotros, obviamente, salimos a trabajar, el que está abajo es un laburante como nosotros y es una familia, porque puede ser un tío, un hermano, un primo, no sabemos a quién a quién llevamos. Entonces, este eh, eh, por eso digo de que hay que siempre solidarizarse con el otro, ¿no? Así que bueno, nada, este eso vamos a ir a un tema musical para, para charlar también un poco fuera del aire y seguir eh, seguir en el próximo bloque charlando de bueno cómo sigue cómo sigue la lucha que vienen pensando así que nos vamos con un temita musical y ya seguimos acá charlando con javier eh, trabajador y delegado de la línea 60.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 Fue la primera hora ya de Enredando las mañanas de día viernes Séptima temporada del informativo De la Red Nacional de Medios Alternativos de, Decíamos al principio Programa número 4110 No lo podemos creer hay que, hay que jugar a la quiniela Miren si ganamos y nada Consola para todos y todas ¿No? Consola, de, de, <risas> consola móviles, eh, móviles, móviles De okay, todo Muchas marchas y muchas actividades sí. en la calle sí. Sí. Ahora más va a haber Seguimos acá con Javier, trabajador y delegado de la línea 60. Vecinos también, eh, en este bloque estaría bueno también charlar un poco de la 60, de la historia de los trabajadores y trabajadoras de, de la 60, un poco, para quienes no conozcan eh, la emblemática, digamos, tradición de, de la 60. Y bueno, estábamos hablando acá fuera del aire... ¿Cómo quedarían eh, a partir de la, eh, esta resolución del de, de Ministerio de Transporte eh, la reducción de eh, los ramales de la línea 60 y eh, nada, el cierre de tres otras líneas eh, de colectivo? ¿no? Y estábamos hablando de la precarización laboral, todos los usuarios que se quedan fuera de, del sistema de transporte, porque como vos decías... Eh, antes viajaban 250.000 pasajeros y pasajeras después de una, un primer ajuste ahora están viajando 150.000 pasajeros y pasajeras y si vuelven si, si pueden digamos eh, avanzar con esto Diminuye disminuye y van a quedar más pasajeros y pasajera tomándose más colectivos y en peores, en peores situaciones, situaciones, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero es muy sí. sano andar en bicicleta. Ah, sí, ahora es la nueva tendencia. <ríe> Todo es una tendencia ahora. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, es como lo decís vos. Igual, este, lo que nosotros apuntamos eh, y con el, con el público usuario, eh, este con los trabajadores... Eh, es seguir este haciendo panflecto hablar con, con los pasajeros porque nosotros eh, queremos ver también eh, cómo armamos una página para denunciar eh, porque por el hecho de que no queremos que, que se haga que se haga ley digamos este, la traza esta del edicto que, que está pidiendo la empresa eh, nosotros rechazamos queremos que, que la 60 siga están yendo a tigre y porque creemos que es una estafa para para los tanto como para los trabajadores como para para los pasajeros ¿no? así que este vamos a este, vamos a seguir este, estando en asamblea permanente los trabajadores y, y repartiendo panfleto al, al, a los pasajeros ¿no? dota acá me tiran por, por cucaracha en realidad por un papelito cuántas empresas tiene dota en líneas? ¿Cu ¿Cu ¿Cu si? claro, ¿cuántas, ¿Cuántas líneas? líneas? Sí, sí. 42 líneas tiene 42 líneas y, y ahí donde tiene el problema con Espreso Lomas que incluso adota le interesa más el predio de, de, de, de, de, de, de, de, y no tanto el piso eso también hay que tener en cuenta que muchos no lo saben porque como es un predio grande y ellos quieren utilizar todo ese predio para poner casi todas las, las líneas que ellos tienen aparte del predio grande de Pompeya de, de, de poder este, centralizar ahí Todas las líneas de colectivo Sí, eso es el mundo de los empresarios Del transporte Que por ustedes hemos aprendido Que está muy concentrado Y se va concentrando más y más Está como fuera de las cabezas De todos los pasajeros Uno uh -huh. uno tiene la cabeza del colectivo Amarillo, etcétera, etcétera claro. Y detrás de eso Detrás de mucho de amarillo, rojo, naranjos Etcétera, por ahí hay Un, un, un, grupo, un grupo empresario Que va concentrando y concentrando entonces se ven estos arreglillos claro. Que, claro. que al parecer no, no sería muy lógico... pero tienen su explicación, ¿no? mira me olvidaba una, un detalle esencial... lo que pasa es que estoy con el tema del preventivo de crisis... que había la empresa había eh, denunciado que iba a cerrar Barraca... íbamos a quedar 286 trabajadores en la calle... y eso está todavía el preventivo y teníamos una reunión el martes y se suspendió... pero también volvimos a denunciar a Transporte que la línea 38... El ramal 38, eh, la empresa lo, lo, lo suspendió desde el 27 de diciembre y ya lo volvimos a denunciar nosotros. La línea 38 es la que va por Salta y pasa por Tribunales. Eh, quedaron como, como prácticamente... 40.000 usuarios ahí que ahora tienen que tomar eh, otras otra ah, vale. otro, hacer combinaciones hacer combinaciones porque ya no pasa más la línea 38 y bueno y y lo sacó así dijo mañana no sale más y no sale más y no es que tuvo un pedido de transporte no es que transporte se lo dio o sea es tan tan aberrante lo que hace la, la, la patronal y no le importa el público usuario a eso es lo que me refiero y ahí también hay trabajadores que ya no están trabajando más y exactamente porque este cada vez al, al tener 30 unidades menos en esa 38 son 60 choferes menos. Entonces como que nos vamos estorbando, entonces qué es lo que vemos que la empresa después nos lo va a precisar. Entonces lo, le va le va a poner el el artículo 245 y o el 247 o el 42 y chao, nos vemos. ¿Qué es ese artículo? Eh, son este es una ley que tiene la patronal para poder despedir después nosotros también podemos decir eh, no, no, no, no da lugar por discriminación por tal y cual motivo ¿qué se viene a partir de ahora? y estamos complicados a raíz eh, social eh, estamos muy muy muy complicados eh, no entiendo a la sociedad como no, no, no sale a, a a manifestarse realmente en serio lo digo no sé como veníamos hablando hoy que nadie pague la luz, que nadie pague el gas, que se den cuenta que, que es un, un repudio, no sé, es así como hay tantas organizaciones y tanto, no sé, hacer un, una página decir, no sé, junio, julio, no se paga la luz, no se paga el gas, y, y hacer, no sé, esto es todo tan complejo, porque no se puede, porque no puede ser que a las tabaqueras a las tabaqueras no le cobran impuestos a las ganancias. este Y aparte, le, los sueldos son muy, muy, muy o sea se, No sé cómo explicarlo, pero no puede ser que un diputado, un senador, estén ganando 300.000 pesos y, y, y después la clase media y baja eh, no llegamos ni al 10%. Es, es una locura. es, es, es una, La verdad que es una locura. Eh, Javier, también para, para ir... Eh, cerrando cerrando la nota, capaz que nos cuentes un poco más, que les cuentes a los oyentes y las oyentes, eh, un poco de la historia de, de la línea 60, ¿no? Bueno, eh, es larga, en parte de lucha y en parte corrida. de la <risas> Arrancamos con 365 unidades, eh, eh, eh, la antes eran, se llamaban los gallegos, eh, había muchos componentes, eh, nos costó hacer un... un una buena organización, una buena agrupación, hicimos una agrupación muy grande nosotros. Yo hace hace muchos años que está trabajando. Yo hace 20, 22 años que estoy. ¿Qué eh, son los componentes? Que los componentes son los que tienen, por ejemplo, uno tiene cuatro colectivos el otro tiene cinco, el otro 10 y así, entonces se elaboraba así. Y antes nosotros laburábamos al 20% y era estábamos muy muy muy esclavizado, laburábamos 14, 15 horas y, y y eso, nos tuvimos tuvimos una obligación de organizar los, los trabajadores, nos costó mucho, y bueno, después se, se fundió lo que es, se robaron todo, como este, este le hacen creer a la, a la gran sociedad que se roban todo, y, y así estamos igual, porque la verdad que los de arriba roban siempre todo, como todo empresario, eh, y se la vendieron a este monopolio Dota, y ahí tuvimos que... ...volver a poner el esfuerzo y reorganizarnos... ...porque venimos desde hace... ...ellos están desde el 2010... Están ...hace nueve años que las venimos luchando con ellos... ...y es un monopolio muy grande... ...muy grande... Y, ...y la vamos a tener que seguir luchando... ...porque ellos lo que quieren es dividirnos... ...quieren dividir la fuerza... ...quieren dividir la fuerza de Maui con la fuerza de Barraca... Eh, ...y eso es lo que tratamos de... De, de, que no, ...de que no pase... ...porque podemos podemos quedar como las 165 eh como expreso Loma, nos pueden dividir y nos y, y hasta pueden cerrar la cabecera y hacen otra ración social y y ahí este O por... sea, por lo que nos contás vos, Javier, hubo así como una historia de la línea, también hubo paralelamente una historia de cómo se estaban organizando los laburantes de, claro. esa, de esa línea, ¿no? Sí, sí, imagínate, de laburar al 20%, de no tener libreta, de laburar 14 horas y que te, no te paguen. Eh, y cambiarle la cabeza a ese compañero que, que porque muchos te decía, "No, pero mi patrón es bueno, me deja llevar el colectivo a mi casa", pero vos por llevarte en colectivo a tu casa estás laburando 15 horas, 20 horas y te explotan y no te das cuenta y entonces teníamos que hacer el cambio el chip en la cabeza a ese compañero, que nos costó mucho y y aparte eh, tuvimos que laburar por debajo, muy escondida, empezamos en una reunión de tres, de tres compañeros y tu cabeza tiene que estar bien bien fría para decir, no abandonar, porque si vos arrancamos con tres personas y pasan dos meses y seguís con cuatro es sí, decir, che, pero en dos meses llamamos uno bueno, mm. pero hay que tener paciencia y, y esa es el, el, la, la gran fuerza, la gran masa de poder eh, organizar a todos los trabajadores. ¿Y ahora cuántos son organizados que participan activamente digamos de las asambleas y de la vida sindical no, activa? No, en la asamblea ¿verdad? ahora participan todos este uno nosotros tenemos una costumbre ¡Asamblea! gritamos mm. así en la, en la empresa Asamblea y ¡fum! el que está ajustando un tornillo dejó la llave y Asamblea es un derecho de los trabajadores y, y después bueno lo que tenemos más es el tema de que el que está más eh, el que le gusta el que milita y todo eso y tenemos una linda organización ¿viste? Uh -huh. y bueno hay que expandirla con los laburantes del colectivo así ah, yo me imagino que viejos compañeros habrán tenido eh, papel en la organización ¿no? sí, sí, sí tenemos muchos compañeros jubilados que vienen y nos apoyan y tenemos este que ellos también se, se juntan. Tenemos también este organización de las esposas de los choferes que de hecho hicieron un comunicado y fueron los que las mujeres se eh, juntaron de los choferes y hicieron un comunicado y que son ellos y los pegan en los colectivos. Eso es muy valioso. Aparte de, eh, yo creo que eh, las mujeres tienen este mucho más más garra que el hombre a la hora de reclamar eh, si bien el hombre reclama pero la mujer tiene una tiene eso que, que, que no por ahí el hombre no lo puede hacer eh, a la hora de de, de, de, de de pelear un derecho o de pelear algo la mujer este es más más es más es más espontáneas es más es, es así y el hombre por ahí se quiebra pero la mujer no se quiebra javier lo, lo digo yo que soy hombre ¿Hay compañeras colectiveras en las 60? No, había una este, No era colectivera, era inspectora ah. eh, no, no, no tenemos este Tendría que haber, sí, tendría que haber este, me, A mí me encantaría que haya Y, y bueno, es creo que salió una ley que ahora este, tienen sí. que ah, un fallo, un fallo. Sí, sí, una colectivera que la pelió sí, en la, sí. en sí. la 148 sí. hay una vía una colectivera este, y en la, ¿El eh, Alcón? en el Halcón y en, en creo que en Grupo Plaza también. Yo el otro día me subí a un 141 y había una mujer claro. colectivera y me sorprendí, me sorprendí haberme sorprendido. Claro, claro nunca vemos una claro. colectivera. Claro. Bueno, ahí taxistas, hay choferes. Sí, hay muchas, pero ahora se está volviendo más... Sí, igual, igual yo también. Sí. Pero, pero es un transporte. Es. Por ahí lleva de a uno, de a 2 de a 3 de a 4 lo máximo. Pero no deja de ser transporte. Hace tiempo que yo tomé un colectivo, ya debe haberse 3, 4 años. No me acuerdo qué línea era, pero iba una mujer colectivera. Uh -huh. ¿sí? sí, sí. Pero es raro, miren que lo, nos acordamos como un hecho histórico, más o menos. Sí, sí, del cual. Eh, bueno, Javier, te, te agradecemos muchísimo por, por haber venido. No sé si te quedó algo en el tintero no, para... No, no, no. Muy agradecido. Gracias por el espacio. A nosotros nos sirve un montón que nos des este espacio porque podemos comunicarle a, a todos toda la sociedad y, y el, el problema que nosotros estamos atravesando e incluso a nuestros compañeros de preso Loma. Así que desde ya, muchas gracias por, por tu atención, gracias a, a la mesa y gracias por haberme invitado. Javier, delegado y trabajador de la línea 60, una de las históricas líneas acá en la ciudad y provincia de Buenos Aires, un recorrido enorme, no sé cuántos kilómetros eh, hace de, de Barracas a Tigre, eh, así Tigre que bueno, y Escobar. Y Escobar. Y Escobar. Sí, Tremendo, así que bueno, vamos a seguir de cerca desde la red Nacional de Medios Alternativos atendiendo el tema y bueno, seguir luchando para que no, no haya otro avance sobre el transporte público que es un avance sobre eh, la calidad de vida, un derecho de, de todos y todas a viajar bien y también de todos los trabajadores, ¿no? Y a los usuarios de las 60 que estén escuchando este programa, eh, se me ocurre que decirles bueno que la unidad hace la fuerza. Entonces, si se unen junto con los colectiveros de la 60 para ir juntan firmas y, y exigen que esto no suceda, de esta suspensión de, de línea, bueno, me parece muy importante. Eso es importante que se haga en todos los barrios a donde llega la 60. Muchas gracias. Nos vamos de este bloque con un tema y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.